Sin lugar a dudas es el diplomático español más conocido y también el más polémico. Ha representado a España durante más de 40 años en muchos países y en algunas instituciones internacionales. Tiene nuevo libro, se titula Con pajarita y sin tapujos. Él es Inocencio Arias, Chencho eh. Arias. Inocencio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bueno, Encantado en encantados estamos eh, nosotros eh, de estar, he dicho yo, con un diplomático quizá el más conocido, 40 años, más de 40 años, vamos a ver, toda uno, la historia uno, de España uno, uno desde... De los, uno de los conocidos, uno bueno, de los conocidos. Bueno, nosotros decimos, seguramente cualquiera que nos esté escuchando dirá, el más conocido, Inocencio Arias <risa> es que desde la transición eh mediático sobre todo bueno es que he estado trabajando mucho tiempo con, con la prensa en el ministerio de exteriores yo era el, el director de la oficina que se encargaba de los medios de información y eso me hizo he estado en ese puesto con los tres gobiernos con un cd con el PSOE y con el PP y eso me ha hecho tener muchos contactos y muchos amigos entre los periodistas y también puede decirse lo has comentado tú, has estado con todos o sea, con todos los colores con todos los gobiernos con Ucd primero después con el PSOE después eh, con el pp bueno has estado absolutamente con todos eh, los colores eso da cierta independencia cuando se habla ¿no? sí bueno pero la independencia te va sobre todo estar jubilado <risa> ah, sí, también. eso está muy si bien no, si no si era jubilado no podía hablar con la, con lo que creo que es la claridad con que habla ahora Porque, eh, hablas eh, con mucha claridad, eh, pero puede decirse que el hecho de llevar eh, tanto y tanto tiempo, eh, Chencho Arias, eh, durante tanto tiempo has estado, eh, de todos los países en los que has estado, de todas las instituciones, sé que es eh, muy difícil y muy injusto escoger una. Pero, ¿qué recuerdo tienes? Eh, ¿De qué sitio dices, aquí fui feliz? Bueno, pues curiosamente yo tengo... Eh, un magnífico recuerdo de Bolivia, uh -huh. porque fue donde empecé la carrera, la carrera diplomática, me casé además allí, eh, estuve a punto de tener un hijo y al principio en esta progresión eh, tú tienes eh, deseo de conocer el mundo, de conocer a la gente, tienes voracidad, tienes hambre y países, y Bolivia es un país en el que como la embajada nuestra pequeñita, solo estábamos el embajador y yo, Este hubiese obligado a tener muchos sombreros, el sombrero de Cónsul, el sombrero de, de agregado cultural, eh, estabas obligado a conocer a mucha gente, la embajada de España allí cuenta, yo tengo un recuerdo muy bueno de Bolivia, curiosamente, que es probablemente el país más atrasado de los que he estado, quizás. Luego puede decirse, bueno, eh, seguramente es el efecto de ser diplomático en cierto modo, eh, me vas a perdonar, pero estuviste hace casi veinte años como representante español ante la ONU en la época de la guerra de Irak, eh, tú eres sí. un defensor de que no había armas de destrucción masiva, ¿se puede decir que eras...? No, bueno, no en realidad yo, yo era el defensor de que sí había armas de destrucción masiva, lo que ocurre es que cuando no aparecieron pero no estabas muy a favor del gobierno entonces no bueno yo no bueno bueno yo estaba yo soy leal y fiel al gobierno que me ha nombrado no no de, fiel eh, no, no, me no, había nombrado claro. las cortes habían habían utilizado el apoyo a Estados Unidos España no intervino en la guerra eh españa apoyó a fondo políticamente a Estados Unidos y entonces en un primer momento Yo estaba convencido a pies juntillas, igual que estoy convencido que ahora me está entrevistando un, un buen periodista o una buena periodista. Pero luego, claro, cuando pasó la guerra, los americanos pasaron allí varios meses y no aparecían, yo tuve que decir en voz alta, y fue lo que me ganó, que me tiraron fuertemente las oreja, ¿eh? si las armas no aparecen o no apareciesen, esto pondría todo en tela de juicio. Ahora A toro pasado. Yo, yo, yo creo que dijiste, incluso bueno, eh, es que ha pasado 20 años eh, y luego vamos a hablar de, del asunto un poquito con uno de nuestros eh, colaboradores, eh, por eso lo he traído, ¿no? Pero tú fuiste uno de los que dijiste, bueno, o creo que, que llegaste a pensar, se ha hecho un poco esta guerra con directrices en diferentes a las de la OTAN, no en contra de la OTAN. Pero llama un poco la atención que entonces estabas eh, con unos y ahora estás con otros porque eres de los que dices un poquito. España se rompe. Esto es muy diplomático, no, no, ¿no? Yo estoy siempre yo estoy siempre con el con gobierno el legal y legítimo de España y democrático. Es cuando, es, me da igual que fuera el suelo de Felipe González, que el UC de Calvo Sotelo o de Suárez, o que el PP de Aznar. Yo, yo me nombran un puesto, y a no ser que lo que me estén mandando me repugne, Claro. Eh, yo hago todo lo que me encomiendan con celo y, a ser posible, con eficacia y con rapidez. Si no estás conforme con eso, tienes que dimitir. Uh -huh. Claro, con lo que estás diciendo, a toro pasado con lo que eh, supuso lo dirá, que luego se ha sabido sí. que pues eh, que realmente lo que había de interés sobre todo era el, el petróleo y, bueno, supuestamente esas armas de destrucción masiva que en su momento hubo algo, luego ya no estaban... Eh, Tú sabiéndolo no, pero El tema, el tema no, no, es que yo no lo sabía. Claro, eso es, es, lo, que que es... Chencho, vamos, eso vamos, lo que te voy a preguntar, Chencho. Eso es lo ver, que te voy a Eso es lo que te voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Eh, lo que te voy a preguntar directamente es, si tú en ese momento lo sabes, te confirman que efectivamente no lo hay, tú hubieses eh, seguido en ese momento defendiendo por tu puesto la postura española o bueno, o, yo o, yo o hubieses yo... cambiado yo lo primero que le hubiese dicho al gobierno, esto es un error, se lo hubiese dicho sin pelo en la lengua, esto es un error porque no podemos estar diciendo que eh, se interviene por porque hay armas de excepción masiva y nos hemos dado cuenta ya que no hay, esto es un error que va a ser contraproducente y no, y, y, y totalmente engañoso para nuestra política para nuestra credibilidad, lo que ocurre es que yo hasta bien pasada la intervención yo creía que era una destrucción masiva ¿por qué? pues por la razón de que eh, Saddam Hussein la había empleado muy pocos años antes y no lograba demostrar que la había destruido y en realidad sí la había destruido yo recuerdo un mes y medio antes de la guerra que en la reunión del Consejo de Seguridad del que España formaba parte y que es el órgano principal de la ONU yo le pregunté al inspector general de la ONU Si inspeccionaba si había arma o no arma. Y lo que me dijo textualmente, pues fue, la guerra fue el 17 de, de, de marzo, el 18 de marzo, y el, esto fue a finales de enero, es decir, 40 días antes. Me dijo textualmente, yo no puedo garantizar que la haya destruido. Yo no la he descubierto en seis semanas. Pero haría falta más tiempo para tener la certeza de que no la tiene. Y, y ahí dijo una frase después que fue para mí aplastante de que Saddam Hussein era un sinvergüenza, dijo la frase, si la cúpula del gobierno de Irak, dicho de otra forma, Saddam Hussein, se portase como se portó Sudáfrica cuando hicimos la expresión allí, esto se resuelve en 24 horas. Pero la cúpula iraquí no actúa así. Estaba diciendo la cúpula aquí a lo mejor no nos engaña o a lo mejor si sí nos engaña. El libro se titula Este nuevo trabajo tuyo con pajarita y sin tapujos. Eh, hay que eh, tener muy pocos eh, tapujos y eh, muy poca. Eh, bueno, pues eh, para decir y para asegurar todo lo que se eh, dicho en estos eh, 40 años eh, sirviendo a España. Porque hemos eh, dicho antes, has estado compartidos eh, de todos los colores los que estaban en el gobierno, ¿no? Pero sobre todo, has estado de España. España ha sido tu jefe. Sí, claro, claro, yo yo. Yo me he dedicado durante 40, creo que 40, menos el tiempo que estuve en el Real Madrid, que fueron dos años, o año y medio, yo me he dedicado a servir al gobierno español. Y afortunadamente, cuando he tenido cargos un poquito ya eh, directivos, estábamos en la democracia, por lo tanto era más sencillo, eh, más sencillo acatarlo y llevar a cabo lo que te mandaban. ¿Cuál fue el momento en el que tuviste que actuar para intentar calmar las aguas? Ese momento de conflicto, de tira y afloja en tu trabajo. No sé en qué país o en qué situación. Bueno, yo he pasado algún momento eh, comprometido, traumático. Por ejemplo, la guerra de Iraq, la guerra de Iraq. A mí, al ver la posición que había en España eh, y la, la, la, el choque entre lo que hacía el gobierno y lo que parecía que quería la opinión pública, a mí me produjo eso, un además las tensiones, las reuniones precipitadas, tratar de persuadirnos uno a otro, porque la ONU ya estaba dividida, no creamos que en la ONU solo España y Gran Bretaña apoyaban a Estados Unidos, eso es falso, había más gente que lo apoyaba. Bueno, todo eso me produjo una subida de la tensión enorme, que de la que aún no me recupera del todo, y luego en algún otro momento también delicado lo tuvimos cuando... ...yo estaba destinado en Portugal... Y, ...y nos asaltaron la embajada... ...la embajada nuestra, pidió la oficina... ...y después la casa del embajador... ...la asaltó una turba, no muy numerosa... ...pero suficiente como para picar... ...todo lo que había dentro, ¿no?... ...entonces eh, por temor de que nos pudieran secuestrar... ...esa turba o lo que sea... ...para cambiarnos por... unos personas acusados de terrorismo... que ...estaban siendo juzgadas en España ahí pasamos también una semana bastante traumática. Curiosamente, porque en realidad Portugal es un país fantástico y en el que los, los tres años y que estuve allí, menos de tres semanas o dos o tres semanas, fue una época plácida y muy agradable. Eh, fíjate, me has debido leer la mente, porque justo cuando has comentado eso, te iba a preguntar sobre tu estancia en Portugal, ahora que se habla tanto de Portugal, esa unión con España, eh, ¿cuál es la postura de un diplomático español que ha estado allí sobre esa posible unión, eh, tipo bueno, Benelux, no? Esto, esto no sería mala idea, la mala idea, sobre todo para los que conocemos Portugal y queremos Portugal, ¿no? Pero esto eso, eh, no es, no es, eh, esa no, no tiene recorrido, porque en, en Portugal la mayoría de la gente quiere ser totalmente independiente, no quiere unirse a España, y cuanto el movimiento de unirse a España se agitara, habría movimientos más poderosos que dirían que es una barbaridad, que iban a estar mucho peor, etcétera, etcétera. Pero a mí me parecería una buena idea, tenemos muchas cosas en común cuando hablamos no solo Eh, eh, desde un punto de vista de la lengua, del idioma nos entendemos si habla despacio eh, tenemos características bastante parecidas, a mí no me parecía mal idea, pero no, eso no es no, En mi opinión no es realizable, sobre todo a corto y medio plazo, no es realizable. ¿Qué valoración tienes? Porque en el libro hablas de todo. Esto de estar jubilado te da mucha libertad para opinar tanto de España como de política internacional. Sí. Eh, aquí en España, cuando subió Trump al poder, pues eh, ha habido muchísimas opiniones. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? Porque aunque somos críticos desde Europa, los americanos parece que están muy contentos. No todos los americanos, pero bastante más de lo que se piensa aquí. Es que sí somos un poco simplistas a la hora de juzgar a Estados Unidos y cuando el presidente americano es de la, de, la, de la derecha, del Partido Republicano, no solo somos simplistas, sino que nos despierta una enorme tirria que a veces nos ciega. Por ejemplo, estos días pasados se ha hablado mucho, en los meses pasados, de la posible inhabilitación de Trump, es decir, que lo iban a echar del poder por haber incurrido en prácticas que no, estaban, no eran muy santas con arreglo, con arreglo de la constitución americana, esa idea que se extendió aquí y que estaba, que había crecido aquí, era una estupidez total, la inhabilitación no iba a tener lugar por muchas razones, la verdad era porque las cosas de las que lo acusaban no eran totalmente rotundas y demostrables, ella se presumía y probablemente de lo que lo acusan lo hizo pero se presumía, no había una convicción clara y fehaciente. Y luego, por otra parte, las matemáticas. Para inhabilitar al presidente de los Estados Unidos, hacen falta 67 senadores de 100. Y resulta que los que querían inhabilitarlo no tenían ni 50. Claro. Y, y los republicanos iban a cambiar de opinión. Y aquí la gente no quería darse cuenta de eso. Y ahí me ocurre, y ocurrió igual cuando lo eligieron que lo habían elegido eh, de forma irregular porque tenía menos votos que Hillary Clinton sin darse cuenta que el sistema electoral allí permite que una persona que tiene menos votos que otra pero que tiene más votos en los representantes de los estados puede ser presidente y ahora ahora empieza la obsesión de que no va a ser elegido porque es un bocaza, un mentiroso, un misógeno y un tipo záfigo y es verdad, todo eso es verdad es un bocaza... Es un tipo inquietante, misógino, lenguaraz eh, eh, eh, y, y, y, y, y, y zafio. Pero eso no quiere decir que no vayan a elegir. Eh, yo yo no me jugaría mucho, pero si me forzaran a apostar, apostaría que va a ser elegido. Con dudas, pero va a ser elegido. Y aquí ya, ya se ve rojo. Como no gusta Trump y los presidentes de derecha, se ve rojo. Hmm. en 1992 eh, tú fuiste el ponente por españa en el yo creo que fue el comienzo de una nueva era en donde se veía eh, lo importante de la tierra lo importante de cuidar eh, la naturaleza me refiero a la cumbre de la tierra en río janeiro en el año 1992 eh, fue quizá el comienzo de todo el comienzo de una nueva era no bueno pero esto una vez más eh, hay eh, los deseos y la realidad es cierto que hay una mentalización creciente y eso es bueno sobre la necesidad de preservar la naturaleza y cuidar el medio ambiente, eso es buenísimo buenísimo y eso ha crecido en la opinión pública enormemente sobre todo en Europa, enormemente ahora bien, en la práctica los estados eh, no ejecutan lo que han prometido hacer para parar ese deterioro de la atmósfera y del medio ambiente, los estados son eh, cicateros y engañan a la hora de aplicarlo. Las metas que se fijan siempre van con retrasos. Se dice, para el año tal, tenemos que haber conseguido el efecto invernadero, reducirlo, no sé en cuánto me estoy inventando, en un 15%. Bueno, pues ya pasado ese cuando llega ese año, se ha reducido en un 5% en un 15%. Y ahora mismo, la reunión que hubo aquí en Madrid, pues lo mismo, acabó, no acabó como Rosario Aurora, pero acabó sin nada concreto. Era todo lenguaje y bla, bla. Una vez más. Somos tan estúpidos que culpamos de todo el problema Estados Unidos. Y es una idiotez. Por ejemplo, China ahora mismo produciera más que Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos dejó de montar fá eh, eh, fábricas con carbón, con, alimentadas con carbón para producir energía eh, para hace tiempo. China está inaugurando una, una central alimentada con carbón cada semana o dos cada semana. cuanto eh, los, los chinos que la van de puros y de castos en el tema de ambiente, solo fueron los que incumplen. Los gobiernos casi todos van en retraso en relación a lo prometido. Hablando de China, China es un caso atípico porque hoy por hoy eh, se supone, o todo es lo que es, eh, la gente, no, los los economistas que entienden, dicen que es la potencia líder Economía, sí. y, y por otro lado eh, políticamente no se han abierto, ellos siguen en no, un régimen nada. comunista ¿Cómo, ¿Cómo se consigue mantener eso? Es un, eso? eso es un, un milagro China ha conseguido lo que Rusia no consiguió, Rusia tiró la toalla y tuvo que abrirse porque el Gorbachev se dio cuenta de que si quería darle mantequilla, pan y, y, y algo de carne a los rusos tenía que parar la carrera de los armamentos y invertir en armamentos para competir con Estados Unidos y tiró la toalla, pero sin embargo China ha conseguido que sin abrirse políticamente siendo un régimen totalmente autocrático y en el que no hay libertad de prensa, no hay eh, los derechos humanos se respetan muy, muy modestamente, sin embargo ha logrado eh, crear un imperio económico. Es el mayor inversor del mundo, el país que más exporta, etcétera, etcétera. ¿Esto le podrá durar? Pues vamos a ver, ya veremos, cuando los chinos tomen viajes más, porque ya están viajando por millones, a, ve a otros ambientes y ve que en su país el cine está censurado. Ahora, por ejemplo, han censurado en el tema de la epidemia del coronavirus, uh -huh. eh, han censurado que se en internet que se den noticias. Entonces, al final, quizá la población china se canse de ser tratada aún con menores de edad. Pero ahora el sistema está funcionando. Con pajarita y sin tapujos. Así se titula el nuevo libro de Inocencio arias de Change Arias, que ha estado... Esta noche con nosotros aquí en Montacero en La Rosa os vientos. Chencho, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.